Ya regresamos de la pausa Ahora, seguite informando Aquí, en Palabras Claras El periodístico de De las Américas Bueno, muy bien Vamos a estar comunicados con Federico, que está siendo justamente Exteriores en la ucra Está en la ucra como adelantábamos, recién llevan 30 días de conflicto. Están manifestándose frente al sindicato, pero bueno, ya en un segundito nos va a estar eh, poniendo más al tanto ya. Federico. Eh, ¿Ya lo tenemos en línea? Bablico, no, lo tenemos Bueno, muy bien. vamos a, También eh, le vamos a ir planteando que eh, nos vamos a estar comunicando con Pinky. L Lidia Satragno, quien es diputada nacional y vamos a estar hablando de, eh, bueno, la Hola. labor que está llevando a la Cámara Hola. Legislativa, pero a su vez también toda esa persecución al periodismo que tanto nos preocupa. Vamos a estar comunicándonos con Alfredo de Ángeles también en el transcurso del programa. Así que no se vayan, ustedes están en este momento almorzando algunos. Qué bien, almorzando, ¿no? Almorzando, qué envidia, por favor. Acá, y nosotros con, mate y con frío un mate encima. rico, pero eh, estamos justamente compartiendo no. la mesa con ustedes y compartiendo con ustedes este día este día tan particular y tan especial 7 de mayo es el día de la minería y ustedes saben que también nos vamos a estar comunicando con un amigo, un querido amigo allá de la provincia de Catamarca, de Andalgalá vamos a estar hablando sobre esa lucha que están llevando adelante eh, en contra de esas mine mineras de minería cielo abierto que nos eh, justamente lamentablemente, nos llevan todas las riquezas, nos dejan toda la contaminación y el impacto ambiental, y nos llevan la riqueza, no solo que la lleva sino que a su vez también le pagamos para que la lleguen. Vamos a estar uh, estableciendo comunicación con la UOCRA en este momento, estamos tratando... Problemitas de... técnicos ah. propios del primer programa. Muy bien, pero también tenemos eh, información, información con... Gastón, Gastón Gómez, que nos dice, palabras claras, Deportes. El equipo de Liniers de la calle Alem eh, contra eh, la Emilia eh, buscará un resultado que lo deje en el playoff para intentar el ascenso al argentino A. Un conjunto de Liniers que tuvo al flaco Minor, exjugador de Villamitre, quien declaró que tienen que hacer todo lo posible y que van para buscar, para, para pasar a la segunda ronda. Eh, esto que intentarán, como bien decíamos, eh, poder revalidar eh, el título para, para conseguir el ascenso al, al argentino A. Por otro lado, no, hoy hablamos de que Olimpo festejó el martes, y, pero no son todas buenas para, para Olimpo porque ayer perdió el clásico eh, contra Villamitre al básquet Olimpo perdió 92 a 86 en un tercer tiempo en un quinto tiempo eh, que tuvo que jugar los dos conjuntos porque habían empatado 81 a 81 por, eh, por otro lado Vallense hizo lo propio al ganarle a, a Puerredón 72 a 63 y 9 de julio también pudo llevarse una victoria eh, cosa que que no podía hacer hace varias fechas, así que 9 de julio, y Severini, que fue el mejor jugador de la cancha, el negro Severini, como lo conocen, eh, pudieron descansar tranquilos al ganarle a, a Argentino 74 a 72. Muchísimas gracias Gastón, Información Deportiva, aquí en la radio, en palabras Claras, en la FM de las Américas, en la FM de ustedes, queridos amigos, oyentes. Tenemos la comunicación que queremos establecer con la boca Estamos preocupados, queremos saber qué está ocurriendo. Tenemos el exterior, que lo está cubriendo Federico Castro. Federico, ¿estás en línea? Hola, sí, nuevamente, buenos días. Estamos en línea en la vidra 47, desde la excepcionalidad de la UOCRA. ¿No sé si la conseguís bien? Bueno, sí, vamos a intentar hacer la comunicación, Federico. ¿Se escucha? desde A ver si nos pueden informar, si se escucha bien desde el panel. No eh... Esforzate un poquito más al hablar Habla un poquito más fuerte Ok, perfecto Ahora sí bien? Estoy acá con uno de los obreros de la UOCRA Con Juan Famón Vera ¿Qué tal? Juan Famón, buenos días Buenos días Bueno, Juan Famón Día 31 de este paro de la UOCRA Contanos un poquito ¿Qué es este paro? Bueno, esto no es un paro Sino una, un modo de protesta Por el hecho de que Monteros Y señorita de comisión estilo ilícito, enriqueciéndose y, y promando siempre a los ¿Ustedes un poquito por qué llegan a esta protesta como ustedes lo llaman? Nosotros llegamos a esta protesta porque cuando le eh, ingresó a la UOCRA Montero vivía en Brachito Chapa, no hace 5 años ya algo esto. y hoy por hoy eh, vemos que Montero tiene viviendas nuevas eh, departamentos, combis, empresas de combis, de eh, un montón de cosas que ningún eh, miembro de la comisión puede acceder como el resto de todos los autos en los kilómetros contamos con, también un poquito cuál es la situación que están viviendo por estos días de aquí con este día 31 de protesta y nosotros estamos esperando acá eh, que se la justicia porque hemos hecho la denuncia eh, Montero tiene 13 eh, causas 13 denuncias tiene hecha analizadas por distintos motivos y vemos que Por ahí la, la, la Fiscalía nos ha expedido, eh, nosotros estamos esperando que se empiega la Fiscalía. De esa manera que logramos nosotros, que se trabantúe. Eh. ¿Cómo que se trabita el conocimiento de todo lo que está pasando acá? Porque no, nadie eh, puede negar de que es sí, un envejecido, no sé no si ya no te ¿no? que son 31 días de protesta que están llevando aquí, frente a la avenida de la seccional de la UOCRA. Y también están con CARPA para todos aquellos que nos están sintonizando y que no están al tanto. Eh, están con CARPA, han armado también aquí una meta y están viviendo, están conviviendo aquí. Sí, estamos conviviendo aquí para demostrarle que los trabajadores eh, estamos presentes en el reclamo y hay mucha gente que eh, está viniendo ahora, pero también vemos que por ahí un trabajador no se acerca porque tiene miedo que al otro día sean despedidos. Entonces, de esa manera... Vemos que el apoyo está de la gente, pero vos imagínate, todo lo veo tiene una familia y si ven, nos ven hablando con nosotros, o vienen acá, al otro día son despedidos. El otro día venían colectivos acá y los mismos colectivos se bajaban y nos saludaban a nosotros y tenemos que venir, Juan, me decían, porque si no venimos al otro somos despedidos y encima nos dan 100 pesos, porque todos los muchachos que tienen acá que vienen a la UOCRA a hacerle la guardia a ellos, te pagan 100 pesos. Pero no era trabajo, que acá existen listas negras, hay denuncias por un montón de cosas más, por ejemplo, las dos empleadas que que trabajan en UOCRA, en la cual fueron golpeadas salvajemente, acá la vuelta de la UOCRA, en la cual hicieron denuncia ¿Le pegan? No saben quién le pega, ¿no? Pero saben en dónde puede venir la parista, porque eh, Mierda de no hizo denuncias en UOCRA y presentó documentaciones cuando se enteró se el secretario general de la a los días se dieron una paliza a las doce que ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos llevó a nosotros a agarrar? Y ponerle la causa a las compañeras, en las cuales fueron y eh, hicieron eh, la declaración, porque la al mismo tribunal, y en las declaraciones, empieza eh, a vivir así, claramente dice que hay cheques que han puesto en las empresas, nombre de la empresa o sea, que nombran todo, no sé qué más tenemos que esperar sí, sí. para que se aclare la situación esta en la cual han incurrido estos celdos dirigentes. Mira, sabemos que están iniciadas acciones legales y cuéntenos un poquito... Federico, de... tenemos... Federico, me, ¿me escuchás, Federico? Sí, te escucho, por favor. Sí, eh, no, tenemos una comunicación también eh, aquí en línea. Federico, queríamos agradecerte el trabajo de la comunicación. Si podés hacer, en todo caso, una nota grabada, así la podemos utilizar aquí en el programa posterior. también a Juan Pena no, Muchísima... dejar muchas gracias Juan un saludo a todos los trabajadores y por supuesto que bregamos para que este conflicto se solucione lo antes posible y por supuesto que actúe la justicia que es la que tiene que avanzar muy bien hasta luego, hasta luego muchas gracias bueno continuamos con eh, palabras claras estamos intentando la comunicación que tenemos en, precisamente en este horario que era llamar a Buenos Aires y hablar con Pinky Guillermo, eh, te está pasando lo mismo que a mí canción de, Mar de Marcela Moreno muy famosa en su momento, te está pasando lo mismo que a mí nos confundimos y dos veces estuvimos a punto de decir el nombre de nuestros otros programas <risa> y bueno para toda la audiencia vamos a decir que hay indudablemente una actividad que estamos llevando adelante cada uno en, en sus esferas, yo y Coronel Suárez en la AM de Coronel Suárez en el 2440 del dial llevamos a Amanecer Ciudadano programa que tiene 4 años en el aire del cual participo cuando me despierto y del, del cual participa cuando se despierta y no me dice que tiene el teléfono en, el, te, el teléfono eh, en silencio en silencio. Que tengo el... en silencio estaba la dueña del teléfono también así es, así es. Ah, bueno, acá tenemos el amigo Pablo, Pablo Matus, que le manda un saludo muy grande a toda la gente de Coronel Suárez. Porque también, eh, con a través de este mundo de Internet, indudablemente tenemos gente amiga de la zona de Coronel Suárez, que se nos está sintonizando y escuchando palabras claras. También tenemos en Buenos Aires, uno de ellos, Ignacio García, otro, eh, Gustavo de Paoli, que nos están escuchando en Buenos Aires a través de Internet, Eh, también bueno aprovechamos para mandarle a Sandra que fue una de las primeras personas en llamarnos y también nos está escuchando que hizo un esfuerzo enorme para despertarse y escucharnos porque ella es de las que duerme hasta muy tarde así que aprovechando te mando al frente un besito de parte de todos nosotros un saludo muy grande y a su vez también a todos los amigos de eh, Guillermo Sol eh, estamos des, de, desde aquí saludando a todos los amigos de Punta Alta que sabemos que están sintonizando FM de las Américas porque eh, tenían conocimiento de que hoy comenzaba a transitar este gran mundo del periodismo, este programa que se llama palabras claras, no me equivoqué bien y a los amigos acá de Bahía Blanca vine hace un momentito de un estudio contable que fueron los que me orientaron en el camino me, nos mandaron al nacimiento de la de la calle de México claro estábamos a 13, 14 cuadras de, del medio, pero no obstante eso bueno, llegamos a los amigos Silvio a los amigos Silvio, contadores aquí de Bahía Blanca un gran gusto, a los amigos amigo Navas Tabeda de Vallablanca, un gran gusto. Algo Saludo. fundamental dos Eh, factores fundamentales que tenemos que saludar Los lectores que ayudaron A que Palabras Claras llegue acá Que ayudaron desde el 1 de septiembre del 2009 Leyendo cada nota, comentándola Viendo el crecimiento Si no hubiera sido de por ellos nunca habíamos estado acá Y a los auspiciantes Que ya los vamos a estar nombrando en poquitos minutos sí. En este momento tenemos a Pinky en el teléfono Vamos a ver si ya nos dan a... Si ya nos tenemos Nos está escuchando Pinky, buenos días Hola, buen día Eh, bueno, eh, es, eh, vamos a levantar el retorno, es un gran gusto, Pinky, a ver que para mí es una satisfacción poder estar hablando contigo aquí, justamente, Romina Giofret, te saluda. Hola, Pinky, muy saluda. buenos días. Hola. Hola, ¿nos escucha ahora? Sí. Ah, estamos, eh, ¿nos, ¿nos escuchás, Pinky? Sí, estamos en el aire. Sí, estamos en el, el aire? aire, estamos en el aire, Tiqui. Bueno, por eso digo, salió el sol en Bahía Blanca. Salió, <risa> salió el sol, está hermoso. Sí, pero es verdad, es que salió de aquí en Bahía Blanca, Tiqui. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Bueno, estamos muy contentos en el primer programa Acá la gente, lo que sí te puedo asegurar, que tienen mucho coraje Tanto Romina como los dueños de esta FM aquí de Bahía no, Nos han convocado, estamos participando Y bueno, sumando a ellos los amigos y las amigas que tanto uno quiere y aprecia Y en ese caso, por eso estoy muy contento de estar hablando contigo, eh, Pinky Y no podía faltar en el primer día Por supuesto Exactamente Además, yo, yo quiero mucho a Bahía, la gente lo sabe eh, Tengo a mi sobrina allí con su marido y sus hijos Así que, la Natalia, si me estás escuchando, te mando un millón de besos Bueno, y seguramente que debe estar sintonizando Nosotros tenemos que decir que la evidencia es totalmente amplia Y tiene que ser, y si no lo es pues... todavía con, con vos, este, Guillermo, lo va a lograr Viste que eh, el rey, el, hoy el, el rating, viste como es el tema, condiciona a la televisión, la radio eh, y a su vez hay eh, un, de parte del Estado una persecución con el periodismo y de, a su vez agrupaciones que están vinculadas a, a este gobierno nacional que eh, han planteado perseguir al periodismo, escrachar, aparecieron eh, folletos, volantes en la capital, anónimos, atacando al periodismo. Eh, sé que Pero ustedes no han estado trabajando es en la ¿sí? legislatura, Pingui. Eso no solamente es repugnante, sino que además es muy peligroso. Yo ya lo he visto. Esas cosas empiezan mal y terminan peor. Eh, A menos que el, que el pueblo el pueblo tiene que darse cuenta de que lo están tratando de manejar para lo que es inconfesable. Justamente eh, nos dice que usted ya vivió esto, que ya lo vio. ¿Qué similitudes tiene con la persecución que se está viviendo actualmente con la que usted ya pasó? La, en este caso, la primera periodista que echaron fue a mí, que tenía un programa que adoraba en Canal 7, que se llamaba La Conversación, y cuando Kirchner ganó las elecciones me dieron el olivo. Pero de una manera tan grosera, porque lo llamaron a Marcelo Araujo, que era mi productor, y le dijeron, en el programa de ayer fue el último. Sí, es decir, este, totalmente tirano y dictatorial Y yo, yo pregunté, ¿pero por qué? Y me dijeron, porque no es peronista. Que en la Cámara Legislativa trataron un proyecto eh, de declaración. Sí, se está... Eh, o sea, el, tanto Senado, el Senado como diputado se ha manifestado en contra de esta persecución periodística. En que... Eh, no, pasan, la... cosas, pasan cosas que, que ya eh, pasan de castaño oscuro. Sí, correcto. Nosotros queríamos Pero confrontarte no que también, que porque... Persona. No quiere eh... ser que cada persona que que no está de acuerdo con las cosas que hace el gobierno, que hace tantas macanas, que no se puede estar de acuerdo con todo lo que hace, sean puestas en una piqueta, ¿no?, y y que se sucia a, a las huestes esas que tienen, a que los escrachen y los ataquen. Es horrible. Eh, una última pregunta sobre este tema ¿qué consejo les, les puede dar usted desde su experiencia eh, de, de, de lo que le pasó con, con lo que nos estaba contando recién con la conversación ¿qué, nos puede, ¿qué consejo le puede dar a los periodistas que están sufriendo en este momento lo mismo que están siendo víctimas de la represión y que están siendo víctimas de scratches simplemente por ejercer esta maravillosa profesión? Que tienen que mantener la calma que no tienen que entrar en el juego que la respuesta que puede ser inadecuada y que en un momento dado estas cosas pasan que y es que queríamos presentarte un que tema pues, que nos hacen que escuchar he tratado de ser coherente toda mi vida a mí no López Regas hizo cargo de los canales a punta de pistola me echaron no volví a trabajar hasta siete años después o sea en en 1980 que me dejaron hacer un programa de cocina en televisión terminé el programa de cocina, me congelaron que era una una figura que tenía este, la dictadura para cuando se refería a mí entonces me dejaban hacer de pronto tres meses Pinky la noticia y me congelaban de nuevo después cuando llegó el gobierno del doctor Alfonsín me pusieron una lista de prohibidos o sea, yo tengo mucha experiencia con las cosas de... miserables de los gobiernos para tratar a los periodistas. Y que, eh, Gastón Gómez me quiere preguntar. Y Gastón Gómez te va a saludar. Buenos días, mucho gusto. Eh, le quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo no, Gastón? Buen día. Buen día. Sí. Yo quisiera saber qué opinión tiene usted eh, acerca de de ¿La ley de medios? ¿La ley de medios? De, de, de medios no, de miedo <risa> tienen tanto miedo a que los que no piensan igual se expresen que entonces han hecho ese mamarracho eh, porque entonces eh, pues, eh, Querías eh, hacerte una consulta sobre un tema que eh, también nos preocupa y que preocupa al país son estas suerte de eh, denuncias que han surgido en la justicia de las coimas eh, en las negociaciones con Venezuela hay una comisión o auditoría que se le ha eh, encomendado investigue el federal del por fin, por fin porque las denuncias de la justicia ya estaban hace rato y y recién aparece en este momento, empezando a investigar. Yo no me olvido nunca, el día que juré en la Cámara de Diputados, que para muchos de los payasos que están en, en la política, no todos, afortunadamente, van a diputados y juran como Kirchner, ¿no? Están riéndose y yéndose antes de escuchar la segunda parte del juramento. Pero para mí, el juramento de diputado en la Cámara es una ceremonia solemne, de manera que yo fui y juré por mi patria y por su pueblo y volví a mi banca francamente conmovida. Y me siento en la banca, había un papel de un tema para tratar sobre tablas. Manifestar el repudio al gobierno de los Estados Unidos por haber agraviado a la nación argentina. Casi me caigo de la banca. ¿qué es esto? era por la lista de Antonini nosotros queremos agradecerte mucho, Pinky eh, Gastón quiere hacer una última preguntita ah, Gastón, bueno si, sí, mi pregunta era acerca de que seguramente no es positivo su, su reflexión y su opinión acerca de las de las políticas exteriores que tiene Argentina ¿Qué política respecto... No, no, no, digo, con respecto al, acerca... al acercamiento ideológico que tiene con, con Venezuela o con el presidente Chávez Pero eso no son políticas exteriores, eso son negocios Por eso Esos que... negocios La Argentina ha quedado completamente aislada hasta se ha separado Uruguay Claro, claro, por eso eh, eh, también o sea, salíamos La Corte de la AIA dice que Bosnia no contamina que establezcan una comisión para que vigile la calidad de las aguas y sigue cortado el puente. Claro. Un puente internacional es un delito federal. Ni siquiera es un delito municipal. Es delito federal. Bueno, eh, además eh, del, del alejamiento del protagonismo en el bloque del Mercosur, creo que mal o bien son políticas exteriores. No, es política exterior. Pero eso y ahora la payasada esta de elegida o sea obligarlos a los otros a que elijan a aquí como secretario general de lunasur que los estatutos de lunasur establecen que el secretario general tiene que ser de tiempo completo que hacía después de iniciar a sus funciones como secretario en la cámara de diputados jurando porque iban a iban a tomar una postura coincidente con la mayoría de nosotros, sí. y entonces iban a ganar, porque sí. que habían perdido la última el último debate. ¿Qué hacía ahí? Si sí, claro. sí, estaba fuera de norma. Claro. Okay. Bueno, muchísimas gracias. O sea, después de haber sido esta la primera sesión de, de con trabajo, porque la, la, las únicas sesiones las que tuvo fue el día que, que yo le tomé juramento el 3 de diciembre, y el día que su mujer inauguró las, las sesiones ordinarias. Después no vino nunca. Y apareció a votar a las 2 de la mañana cuando ya no podía cumplir con su función de diputado. Tiene que renunciar. Piqui, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te pedimos disculpas. Los no, equipo no, no, no, vuelan. No. Antes de, antes de que corte, hablemos un segundo de Bahía y de los recuerdos maravillosos que yo tengo. No me olvido nunca del día que me acompañaron en el aula magna de eh, la facultad haciendo una charla sobre mi amigo Borges, que fue emocionante. La gente me dijo cosas bellísimas, pero yo también lo viví con, con mucha intensidad. Y como esos otros recuerdos que tengo de Bahía a lo largo de mi vida... Que, que me da alegría que los vallenses me estén escuchando. Y bueno, y a nosotros también que lo compartamos con toda la audiencia, Pinky, te mandamos un gran abrazo. Y un, gusto un gran abrazo. Que, y mucho que sol mal. para Bahía. No te, no te escuché, Pinky, no tengo buen retorno, disculpame. Mucho sol para Bahía. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Un gran abrazo. Chao, hasta pronto. Bueno, muy bien, estamos hablando con Lidia Satragno, Pinky Corcida por Todos, diputada nacional, que se comunicaba con amanecer... Con <risa> Dos palabras claras, FM de las Américas, aquí en Bahía Blanca. No importa, a todos comunica... los amigos. Tenemos mensaje de sí, los tenemos oyentes. Tenemos mensaje eh, que te quiere mandar un, un gran abrazo, especialmente a vos, nos discrimina a los demás, no puede ser. Eh, dice que sos un hombre de grandes ideales, te saluda Ricardo López. Bueno, Ricardito López, un gran amigo Ricardo López, está aquí en Bahía Blanca vamos a ver que no puedo hablar mucho porque me emociono Te mando un abrazo Te mando un abrazo Bueno, ¿con qué continuamos? ¿Nos quieren? ¿Una cortina musical? Bárbaro En minutitos más, continuamos Para ponerte al tanto de toda la información que necesitas También puedes ingresar durante los 7 días de la semana A nuestro periódico digital www.palabrasclara.com Ahí vas a encontrar toda la información actualizada no solo del programa, sino también todo no, no sobre el programa, lo que acontece en el día. www.palabrasclaras.com. Periodismo. ¿En serio?